Bueno, Andrés, ¿cuál es la importancia de participar hoy en esta jornada que se realiza en todo el país para apoyar a las cooperativas y, bueno, la importancia por acá la región de lo que son todas estas organizaciones de autogestión? Sí, nos parece importante, este es el, el inicio de un plan de lucha que empezamos a trabajar, digamos, en un encuentro que hace dos o tres semanas atrás en Buenos Aires, donde más de 60 cooperativas y fábricas autogestionadas nos, nos, nos, nos agrupamos para discutir justamente no la realidad en la que estamos de este sector que como cerramos un ratito acá la misma asamblea que hicimos con los compañeros en esta movilización somos el sector que nacimos de la crisis del 2001 digamos la crisis donde se cerraban Cientos de fábricas todos los días, donde miles de trabajadores estaban desocupados y nos parece importante sostener de alguna manera que somos el sector que hoy mantenemos nuestra producción con el esfuerzo propio, ¿no? Donde justamente lo que venimos a reclamar son las políticas de Estado que hacen falta para poder mantener la fuente de trabajo, ¿no? no solamente acá en la región, sino en todo el país donde hay... Eh, ciento de fábricas recuperadas entonces nos parece importante que empezamos a marcar al gobierno nacional que se llena la boca diciendo de que ayuda un sector que labor incluso hablando de la fábrica recuperada eh, bueno acá está la realidad de la fábrica recuperada están empezando a trabajar en quitarla los subsidios que son miserables subsidios al salario pero que los necesitamos Eh, y nosotros fuimos a planteles que necesitamos más de eso para sostener la, el, el salario, pero además queremos trabajar en políticas de fondo también, que son para sostener nuestra, nuestra, nuestros emprendimientos. Bueno, desde ese punto de vista es lo que nos ha unificado, y también exigiendo una ley nacional de apropiación, que este es un tema que nos atraviesa de conjunto a todas las fábricas recuperadas también, ¿no? porque no está definido qué pasa con una patronal se va, se borra, como nos pasó a nosotros, como bueno, le nos pasó a cientos de trabajadores en todo el país, y después de eso dar una pelea para sostener la fuente de trabajo y todavía no está resuelto de qué manera se, se, se consolida digamos la lucha de los trabajadores en defensa de su fuente de trabajo entonces desde ese punto de vista hay tres puntos centrales que no, nos unificaron y son estas cuestiones, ¿no? mantener el subsidio que es una ley nacional de expropiación y políticas del sector, que eso significa inversión, que es lo que necesitamos digamos que el gobierno así como regala millones y millones a los empresarios, también tengo una política para ese sector que también centraliza a muchos trabajadores y trabajadoras y desde ese punto de vista también eh, mantener la, la fuente de trabajo que lo venimos sosteniendo a años, ¿no? ¿Van a continuar todo el mes con estos reclamos? Vamos a volvernos a reunir para ver cómo vamos intensificando, o sea, en la medida, digamos, de que la respuesta no vaya llegando y en la medida que están su para lo que estamos buscando, ¿no? Porque la verdad es que el gobierno nos ha recibido un par de veces para decirnos de que ha pegado un giro en la cuestión de los subsidios, que no quiere subsidiar más a nadie y eso es toda una mentira. Pasamos al ejemplo de, lo, de, de los EDA y el accidente terrible que hubo en ONU hace muy poco día donde o sea, la deslucha más fuerte es que EDA recibe millones y millones de, de pesos en, en, en subsidios que van a parar justamente a la ganancia de los empresarios. Bueno, eso es lo que viene pasando en Argentina, digamos, los fondos que centraliza el gobierno, lo destina a los empresarios, y este sector, que somos el sector más vulnerable desde este punto de vista, eh, no hay ningún tipo de política. La única política que ha habido en su el retro del plan de asistencia al salario, y lo quieren sacar para relatar en política de fondos que no está claro qué significa. El problema es que la realidad que tenemos es la que tenemos hoy, los trabajadores que estamos en, en cooperativa. Eh, y el plan de ofrece el gobierno es a largo plazo, o sea, la realidad nos va a pasar por encima, y seguramente que si no hay respuestas vienen especificando y iremos, iremos evaluando, bueno, van a ser las medidas.